Hey. Pablo Apesi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Bezoi Radio. ¿Qué tal? Buen día, Beto. Van a decir que soy amarrete, dicen que cuando uno no, no se acuerda del nombre de la persona es porque es amarrete. Es increíble esto, ¿no? Bueno, pero pasa, ¿viste? Pasan las mejores familias. Me parece que los 60 me pegaron mal. ¿viste? Ahí, ahí está la cuestión. ¿eh? O sea, ya, o, a ver, ya no hay problema, pero, pero bueno, evidentemente... ¿Y Un dato no menor es que ante último día del año, viste, ya sí, nuestra también. cabeza también lo sabe. Eh, es verdad. Bueno, Pablo, evidentemente como como todos eh, esperando que se definiera en, en el Senado, eh, ustedes con una mirada muy particular, evidentemente el grupo celeste, pero eh, bueno, se dio eh, en forma contraria y con números que quizá eh, hasta los más optimistas en que se convirtiera en ley no pensaban que el número era el que fue. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, exactamente, así como vos bien lo decís, nosotros estimábamos, digamos, eh, desde el momento en que esto fue eh, enviado al Congreso desde el Ejecutivo Nacional, nosotros ya sabíamos que eh, la posibilidad de que sea aprobada era mucho más alta que lo que fue en 2018. Y esto tiene que ver con el manejo político de la Argentina, en el cual... Eh, muchas veces nos preocupa la falta de independencia del poder eh, del poder judicial, ¿no? Necesitamos una corte independiente, se dice mucho, pero también sería bueno tener un, un poder legislativo, es decir, que los senadores y diputados puedan votar a conciencia sin que exista ningún tipo de presión política Eh, pero bueno, sabemos que en Argentina es así, con lo cual cuando el Estado Nacional, digamos el Ejecutivo Nacional, envía el proyecto, nosotros sabíamos que muchos de los, diputa de los diputados y senadores que habían votado eh, en 2018 eh, en contra de esta ley era probable que, nos, eh, que, que en esta instancia lo, lo, lo cambien su voto no por una cuestión de, de ideología o, o, o por una cuestión de que coinciden con, con la ley sino que ver más con cuestiones políticas eh, el número así como vos decís eh, teníamos esperanza y pensábamos de que iba a ser más reñida en el senado bueno lamentablemente no fue así lamentablemente eh, bueno primó por ahí eh, otros intereses por sobre lo que la mayoría Eh, ha, ha um, manifestado ¿no? el, el Senado debería ser la caja de resonancia de eh, lo que sucede en las provincias y la realidad es que el 70% de las provincias eh, tienen una, una mayoría que está en contra de la ley entonces eh, lamentablemente como representantes de, de las provincias han fallado una vez más eh, Pablo, eh, hoy cuando hablamos con Gisela Yamberardino planteaba que eh, un, un elemento que se... Que, que hizo más fuerte la, la postura de la aprobación de la ley Pudo haber sido otro proyecto que se vota en simultáneo Como es el plan de los mil días No sé cómo lo ves Sí, lo que sucede es que... Eh digamos, cuando nosotros vemos el, el, el proyecto de aborto, eh, ahí incluso tenemos una gran eh, contradicción. En el proyecto de aborto se empieza a considerar persona, es decir, que no se podría abortar a partir de la semana que partir de los 12. Vamos, eso forma parte de una estrategia eh, que sin nada, eh, para, para, bueno, para que mitigar por ahí los efectos y poder negociar eh, en, en las distintas instancias a sabiendo de que eran como eh, el, el primó acá eh, una una situación que, que, que realmente nos encontrábamos un momento muy endeble muy eh, muy contradictorios y, y argumentos sobran digamos para estar en contra desde el punto de vista biológico eh, al, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo desde el momento en que Eh, una, una espermatozoide se junta con uno eh, ya hay una persona nueva con un ADN, desde el punto de vista legal, no solamente nos, nos podemos remitir al pacto de San José de Costa Rica que establece que la, que la persona es persona el, eh, el sistema judicial, más jurídico argentino, es el principio de presunción entonces si nosotros acá eh, en Argentina nadie, nadie es culpable hasta eh, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario por el principio de presunción Eh, vemos que en este caso, eh, digamos, estamos ante la disyuntiva de si es un fenómeno o si es una persona y ahí no se aplica el principio de presunción. Ahí directamente se establece de que no, eh, por, por el principio de presunción se tendría que establecer que es persona. Ahora no, no se hace. Desde vista ético, eh, que también vemos que es más posible porque cada uno puede establecer un parámetro totalmente subjetivo, Pero vemos que tampoco se le permite libertad de conciencia plena, libertad de objeción a, a, a los profesionales. Y por otro lado, el, desde el punto de vista de la salud, tampoco es pero Yo siempre lo comento y cada vez que puedo lo, lo, lo comparto. Eh, nosotros con mi esposa trabajamos en Tunita y en este último tiempo, de dos años, fueron en el Lama, Es realmente eh, reversible, que se puede atender si, si es atendida a tiempo y, y realmente no hay un interés por esas verdaderas urgencias. La mujer no muere hoy por hoy, eh, eh, digamos no no no vamos a negar el aborto, pero no es la principal causa. Entonces atendamos las causas urgentes que y realmente no hay interés en eso. Y cómo, cómo sigue la lucha o, o, o el trabajo de ustedes ahora. Nosotros, bueno, ahora tenemos que ver porque una de las cuestiones que más nos preocupaba es que en el artículo 5, inciso B del proyecto original, eh, planteaba que eh, toda injerencia eh, de terceros eh, podría ser declarada injerencia ilegítima y ser pasibles de sanciones. Eh, creo que eso fue modificado en una de las, no recuerdo si en diputados o en senadores, Eh, con lo cual, bueno, nosotros de todas maneras vamos a seguir trabajando en, la, en el acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable formamos parte de una red nacional eh, y a su vez eh, hemos presentado en, en el Consejo Deliberante un proyecto de ley que lo hizo, un proyecto de ordenanza, perdón lo hizo Julieta Bosch eh, por Banca 21 eh, con la intención de crear las UAM, las Unidades de Atenciones Médicas para la Mujer, que no solamente se brinde consejería Eh, porque eso es lo que nosotros hoy vemos, que aún sin estar eh, esta esta ley sancionada los, eh, los cables tienen alternativa de la y no hay ingeniería para el acompañamiento de la mujer. Bueno, solo lo que proponemos es crear también un, una consejería para aquellas mujeres que quieran transitar su embarazo y que estén en situación de vulnerabilidad y que puedan ser acompañadas del Estado. Eh, vamos a seguir, vamos a continuar con eso, lógicamente. Eso, por un lado, eh, ver, o sea, ayer, después de... O hoy, en realidad, después de, de conocerse la resolución de los senadores, eh, desde Buenos Aires, algunos sectores eh, que, que, que proponían como tu caso, desde Más Vida o Provida, o cada una de las organizaciones que, que integran, planteaba la posibilidad de avanzar en la declaración inconstitucional de la ley. ¿Eso cómo lo ves? Sí, eh, la senadora Silvia Elías de Pérez había sido una de las que expuso sobre esa posibilidad. Eh, la realidad es que desconozco muy bien eh, eh, las posibilidades jurídicas de que eso se lleve adelante. Yo tengo entendido que la inconstitucionalidad se aplicaría a casos particulares, eh, no a la ley en general, uh -huh. lo cual sería bastante dificultoso poder eh, llegar a la inconstitucionalidad. Pero bueno, eh, es una alternativa, no, yo la verdad es que eh, respeto la independencia de los tres poderes y, uh -huh. y, y sería bueno que también... Eh, aquellas personas que así lo sientan puedan también eh, expresarse y, y buscar una alternativa dentro del poder eh, judicial. ¿Y la, la, la sensación interna tuya eh, después de toda esta lucha, eh, ¿qué, qué te queda después de la votación? Eh, nada, es una mezcla de sentimientos. Por un lado, como te dije al principio, era una posibilidad que yo manejaba. De hecho, me acosté yo con la sensación, ya lo último, en el poroteo me nosotros teníamos... Eh, cuando yo me acosté eh, 38 votos a favor eh, y 33 en contra entonces, eh, perdón sí, 38 a favor de la ley 34, eh, 33 en contra uh -huh. eh, y es como que uno ya venía eh, preparándose pero bueno, creemos que también eh, yo particularmente si bien no comparto en absoluto forma parte de las reglas de la democracia nosotros hemos manifestado y hemos hecho todo lo posible para que la, los senadores y diputados Eh, conozcan nuestra opinión, ellos decidieron, eh, deso de desoyeron lo que nosotros dijimos, lo que nosotros manifestamos. Eh, supongo que en el año que viene, eh, durante las elecciones de 2021, que son elecciones legislativas, esperemos que toda esta ola celeste también se exprese en las urnas y, y, bueno, y pueda revertir esa situación y realmente votar a personas que expresen los valores que nosotros tenemos. Muy bien, Pablo, te agradecemos este contacto con toda la audiencia 89.1 y, bueno, como decimos siempre, eh, lo, cada vez que se movilicen, ahí estaremos cubriendo lo que haga, lo que haga falta. Muchísimas buenas gracias también por todo lo compartido en este año y esperemos que el 2021 eh, sea un año cargado de buenas noticias para todos. No tengas dudas, esperamos lo mismo desde acá, eh, ojalá que este 2020, que ya está terminando, que ha dejado cuestiones muy complejas desde la pandemia, De, también a partir de la llegada de la vacuna que está empezando a llegar al país, nos permita vivir un 2021 distinto. Que y así sea. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, Pablo Aspeci...